estamos en comunicación con Irma peirot Marimar y la miel Mari, Mari cómo están muy bien aquí estamos Camila y Karina la saludamos desde radio encuentro Viedma un gusto tal? Igualmente. La MIE, bueno, sabemos no que estuvimos eh, movilizados, movilizadas por todo lo que estuvo sucediendo y bueno, ustedes allí también estuvieron acompañando teníamos ganas de conocer un poquito las sensaciones después de eso o en ese momento, ¿no? Que sabemos que hubo eh, mucha gente allí eh, ayudando, acompañando y, y así que bueno, eh, la MIE si nos podría contar un poquito. Sí, la verdad que desde que están los, los hermanos acá y desde que también no se ha visibilizado todo lo que ya venía ocurriendo en Jujuy, que finalmente explota con todo este pedido de de los, este, de los docentes y bueno se empieza a visibilizar todo lo que hay detrás también no eh, la lucha por el litio la falta de agua este bueno y desde acá de Buenos Aires y de diferentes lugares y sobre todo la, la izquierda y también nosotros como indígenas los pueblos hemos estado acompañando y seguimos acompañando eh, se ven también fragmentaciones y bueno un poco aparece de todo ¿no? pero sobre todo es la poder mostrar que, que se está defendiendo la vida y, y que se está defendiendo lo, los derechos de los pueblos que están siendo pisoteados que con total impunidad Eh, son modificados y, y arrastrados, ¿no? La también venimos de, de las luchas con, con las lami que bueno todavía eh, continúa claro. con, con todo lo que lo que está sucediendo ¿no? alrededor y ahora continuamos con los hermanos los pueblos originarios es como que estamos atravesados por toda esta situación no inevitablemente eh, nos ponemos del lado de los pueblos originarios siempre pero también esto de, de ver como recurso no eh, lo que en realidad es parte de los territorios Sin duda, eso es lo que se tapa y eso es lo que, ¿no? Porque se habla de, de, de nuestras luchas, pero en realidad eh, no se visibiliza toda la, la defensa de la vida que hacemos, ¿no? Por eso se defienden los territorios justamente, ¿no? Por eso nosotros también hablamos de terricidio, que son todas esas violencias que se generan sobre los cuerpos territorios el genocidio que, que no para que va siendo maquillado de diferentes modos y estos gobiernos estos estados que van arrasando con la vida con que tanta impunidad irma quería consultarte por un lado qué, qué balance no se hace de la movilización del miércoles teniendo en cuenta que eh, reunió a muchísimos sectores de, de la sociedad digamos y, y creo que sirvió para, para demostrar que cuando bueno hay situaciones así de complejas eh, el pueblo sale a la calle ¿no? Y, y, sí. y no se deja, digamos, pisotear. Y también pensándolo en clave de, bueno, lo que sucede en Jujuy no es algo aislado, no porque es lo que vos planteabas también al principio de, bueno, vienen por todo, vienen por los recursos naturales y no y, y puede llegar a suceder y hay riesgo en otras partes de nuestro país. Sí, como contaba, decía recién la mía, ¿no? Esto viene sucediendo ya en el sur, con, eh, con toda la represión que hubo sobre la loja de Impul Mapu, eh, todo eh, el aparato que se armó contra esto, las LAMIEN injustamente presas en ocho meses, y este es otro otro modo ¿no? también de demostrar toda la, la impunidad de, del gobierno, Y también visibilizar que evidentemente los pueblos estamos despertando, la ciudad está despertando y en diferentes lugares del país hubo movilizaciones y acá de diferentes agrupaciones, ¿no? Uh -huh. eh, yo decía la, la izquierda, pero bueno, hubo de todo y sigue habiendo de todo, que, que se acompaña de diferentes lugares y, y vamos despertando en esta necesidad de, de, de luchar contra estos estados represores, violentos, Y, ...y que nos tienden a desaparecer, ¿no? No solamente a los indígenas, sino a todos. Allí estuvieron, ¿no? Eh, fueron a, a la casa de Jujuy. Cuéntenos, la Lamien, eso que, que, bueno, se autoconvocaron. ¿Cómo fue? Sí, desde el primer día hay un, un grupo y se, se decidió eh, hacer ahí... ...en la casa de Jujuy, eh, bueno, vigilia constante... ...y de diferentes agrupaciones se va apoyando... Para, para poder permanecer ahí y cuando aparecen hechos violentos o eh, de cierta violencia, también se los para para eh, defender esta lucha que es genuina que no tiene nada que ver con repetir los modos que se está de sobre nosotros ¿no? eh, así que bueno, ha sido todo bien pacífico y, y bueno, con el apoyo de diferentes medios que también se ha conseguido y, y se está visibilizando y tratando de darle cada vez más visibilización a todo lo que Vemos ahora en este momento que ya me tiene maquillaje que que ya este, el, el gobierno no no disimula y, y bueno despertando el resto de la sociedad no para ver que, que que es como ensayo de lo que viene o de lo que ya viene este instaurndonos hablando de. menos. ¿Transcurrió eh, sin mayores inconvenientes la marcha? Porque se preguntaba mucho también eso en relación a bueno una ciudad con Oriazo y Rodríguez Lorreta eh, a la cabeza y una policía de la ciudad que sabemos cómo actúa ¿no? ante movilizaciones tan masivas. No, por ahora las movilizaciones que hemos hecho también durante el fin de semana, al obelisco, a diferentes lugares este, han sido totalmente pacíficas. Al contrario, se han cortado las calles y todo sin problema. Eh, no, no hemos tenido ningún tipo de, de dificultad mucha ulpa, mucho la gente también. Sí, sí, también bastante ulpa y y también, ¿no? Se en un momento dado en lo que fue el lunes en el obelisco se veía la diferencia de de grupo de hermanos indígenas y los este residentes de Jujuy que venían con las banderas este argentinas y con otros sonidos, pero sin embargo esa fragmentación se, también se fue diluyendo y, y necesitamos la unión no para poder este luchar porque el enemigo es el enemigo común que tenemos que son estos estados que reciben morales en su caso. La diferencia la mía en que se ve no esto de de que se dice que son grupos violentos y en realidad que también en Jujuy después de la represión se pudo ver cómo los hermanos eh, iban allí con sus instrumentos y sus bailes que bueno también nosotros pudimos eh, eh, la, la oportunidad de ver también allí con en, con ustedes que esto se armó no esto de decir bueno así la luchamos no con baile Dale. con instrumentos Es otro lugar, ¿no? Y, y justamente aprovechando este nuevo solsticio, este nuevo renacer, para seguir haciendo propuestas de vida, eh, que nada tienen que ver con, con la violencia y con la muerte que, que proponen estos estados. ¿no? Feleila, bien, no sé si habrá quedado algo por ahí eh, como para contar un poquito no, a la audiencia. No, seguir seguir visibilizando, seguir apoyando eh, y sacando el maquillaje a todo lo que muestran los medios hegemónicos, ¿no? Esto es una lucha genuina por la vida y, y seguimos luchando por, por los territorios y proponiendo vida. sabemos Bueno, ustedes están allí. Eh, los medios nacionales tampoco se hicieron eco mucho de, de lo que estaba sucediendo, ¿no? Vinieron algunos eh, algunos medios de, de televisión, pero muy poco, pero bueno, siempre son lo, los alternativos los que Eh, seguimos eh, mostrando el verdadero relato, ¿no? Por eso les agradecemos también este esta comunicación y esta posibilidad de seguir difundiendo a lo largo de todos lo, los territorios lo, lo que va sucediendo. Bien, si nos quiere contar también sabemos que eh, allí está el, el, el programa de radio, ¿no?, que sale todos los martes. Sí, sí. Nosotras desde el Movimiento de Mujeres Diversidades Indígenas por Buen Vivir, estamos apoyando desde la Agencia Telúrica y también del reboche de los territorios, estamos los martes de 21 a 22 horas por Radio Capot. Bien. También Comeguño eh, Chipanto y bueno, que la lucha continúe, entonces le mandamos un abrazo desde aquí. De aquí y allá seguimos, seguimos proponiendo vida. Muchas gracias, ¿eh? Irma Peito charlando aquí con nosotras. Bueno,